Otro día. Otro día, lo nuevo como rutina. Darío, buen día. Geraldín Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Geraldín. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está pasando en Bariloche? Bueno, ahora, eh, concretamente, por ahí los hechos fueron eh, muy públicos y notorios. Mm -hmm. Salieron por todos los medios nacionales cuando, a partir de la muerte de un chico en manos de la policía, Eh, se generan toda una serie de enfrentamientos uh -huh. entre distintos sectores y concretamente la policía eh, estaba reprimiendo de, de una manera muy drástica y en ese momento es que eh, precisamente, eh, bueno, se producen dos, muestras, dos muertes más, ¿no? Uh -huh. Se presume que son en manos de la policía, todavía se están investigando. El primero sí te, es seguro, pero los otros dos se están investigando y en concreto lo que esto produce es una, si se quiere, la división grandemente de la sociedad en cuanto uh -huh. a que, eh, digamos, hay, hay posturas por ahí marcadas. Yo creo que en el en el fondo, mirá vos lo que te digo, en el fondo se pretende la paz social, se pretende sí. desde un lado y del otro, ¿no? No, seguro. Obviamente que la cuestión es metodológica, la cuestión desde cómo, ¿no? Es decir, por ahí, y eso es un tema ideológico del cual unos por ahí lo, lo plantean como diciendo, bueno, la solución al tema de la seguridad es más represión, más policías en las calles, más móviles, más balas y más, eh, dije, si se uh -huh. quiere, eh, como que los pibes chorros, entre comillas sean eh, puestos contra la pared en un lugar, ¿no? Sí. Por el otro lado, pero así todo, así todo, porque esto no podemos minimizarlo, la manifestación fue muy grande, la gente también lo que quiere es vivir tranquila, vivir en paz, quiere, a lo mejor, no sé, le robaron el mes pasado, o a lo, le amenazaron, no sé, algún familiar, por ejemplo, en estas horas, y, y entonces también eh, se manifiesta en ese sentido. Entonces, no podemos hacer un análisis muy simplista en ese sentido de que de un lado están los buenos y del otro no. lado los están malos ¿no? como es en general más allá de este hecho puntual sí. Sí. cómo ustedes como políticos porque sí. ustedes ustedes más allá de ciudadanos también son son políticos sí. como sí. analizan eh, la labor policial no bueno desde eh, esto por supuesto del mismo de la misma manera que lo otro es un análisis ideológico nosotros desde mm. nuestro eh, sobre todo desde nuestro sector y, mm. y todo nosotros estuvimos acompañando más que nada las organizaciones sociales, pero también estamos eh, con la gente en general, es decir, tenemos que escuchar a, a todos los sectores y, y en concreto nos parece que el acción policial fue absolutamente desmedido. Que no se podía apagar el fuego con nafta, es decir, la misma fuerza que estaba siendo imputada el delito casualmente de, de matar al primer menor, mal podía ser la que estuviera pacificando. Yo, mi mi, mi pregunta era fundamentalmente, o vimos este caso este, como si sí. no hubiese pasado, suele sí, haber sí. este tipo de casos, eh, la policía sí. es, o sea, a nivel de seguridad eh, trabaja con el tema de la seguridad, sabemos que en Bariloche además va, y es una época donde sí. va a empezar a ir muchísimos turistas por la nieve, sí, sí. muchísimos chicos en el tema de ah. los viajes degresados, de ¿cómo cómo está la ciudad en ese aspecto, más allá de este caso puntual. Sí, yo te diría que acá eh, lo que tiene que hacerse en Bariloche es un gran análisis entre todos, hay uh -huh. que seguir evaluando, pero eh, Bariloche tiene muchos procederes así, eh, sinceramente a nuestra manera, totalmente incorrectos uh -huh. y abusivos por ahí eh, de parte de las fuerzas policiales. Lo que hay que hacer es, en todo caso, formar mejor a los policías. Uh -huh. Tienen que tener una formación ideológica y social, te quiero decir. Uh -huh. Hay que fortalecer también las redes de contención social de los, uh -huh. de los chicos. Eh, por eso, incluso desde el Consejo Deliberante, eh, estuvimos emitiendo anoche una, una, una carta, una comunicación, que, uh -huh. que es al gobierno de la provincia, que es en definitiva el responsable de manejar la policía. Pero ojo, no nos desentendemos que también la municipalidad puede tener políticas de, de, de acompañamiento, de asistencia, sobre todo de asistencia a los pibes en riesgo, de, con los temas de las adicciones, con sí. los temas de que haya gimnasios, por ejemplo, para que tengan lugares de contención, para sí. que haya posibles fuentes de trabajo, alternativas, es decir, hay una clarísima responsabilidad a todo nivel, te quiero decir, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos obviamente críticos del proceder tal como se dio en, estos, uh -huh. eh, en estas horas de, de la policía, pero eh, creo que realmente se ha cometido muchos excesos y sobre todo eh, se ordenó mal que eh, la, la supuesta puesta en orden fuera a través de la misma fuerza que estaba eh, cuestionada. Entonces lo que produjo fue lo que produjo, es decir, más muertes y lamentablemente más enfrentamientos, y hasta eh, hoy, por hoy, si quiere, por hoy no hay eh, enfrentamientos en las calles, en, uh -huh. en Bariloche, como sí pasó durante todas estas horas, pero sí hay un gran debate que se tiene que dar claro. a nivel de ciudadanía, es decir, acá... Concretamente, en todo este tiempo no se hizo presente el gobernador, en todo este tiempo el, el, el ministro de gobierno, que es el responsable de la policía, daba unas órdenes y el juez de instrucción daba otras, por ejemplo, y eh, realmente no se sabía en manos de quién se estaba, te quiero decir. ¿no? ¿Y el intendente en este caso? El intendente es re realmente, eh, por ahí, si bien no estuvo eh, dando, ¿cómo te puedo decir?, dando la cara en todos lados, sí estuvo trabajando todo el tiempo. Y no no importa, el tema es que la, la cara a los medios no importa, el hecho es que, que les da respuesta a los ciudadanos claro. que lo votan. ¿no? Entonces, concretamente se estuvo trabajando, incluso los concejales pasó lo mismo, es decir, uh -huh. por ahí eh, quizá la mayoría se llamaba a un silencio durante toda la, la, la etapa, pero sí me consta que hubo un trabajo permanente de todos los concejales con el gobierno municipal y que eh, permanentemente estuvimos en los reuniones tres veces por día uh -huh. en distintos lugares, para ir eh, más o menos a, analizando las alternativas, eh, llamando, pero se ha tenido un teléfono descompuesto totalmente con la provincia. No nos olvidemos que Bariloche pertenece a Río Negro y está a oh, 800 kilómetros de la capital, que es Vierna. Sí, no, no. Entonces hay toda una serie de cuestiones operativas que son eh, complicadas, digamos. Entonces lo que nosotros queremos hacer mucho, hincapié ahora, es que primero se tiene que restaurar la paz social. Digamos. Uh -huh. Logrado eso, sí. eh, a través del debate, a través de de que todos podamos expresar lo que sintamos, de, de, de, proponer medidas superadoras, que se haga justicia, es el segundo paso, es decir acá se tiene, no, no tienen que quedar impunes estos crímenes. Entonces la justicia es, es un elemento esencial para que esa paso social también, ¿no? Sí. tenemos entonces una causa judicial ah, sí. pero también qué pasa con el resto de los policías porque acá tenemos algunos policías imputados sí pero qué pasa con la relación sociedad la policía que está y hoy digamos está muy polarizado porque tal como se instaló el tema eh, para nosotros se instaló de una manera hasta errónea es decir equivocado es decir esto no digamos cuando Después uh -huh. de la muerte de tres chicos, de repente, sí. ver que en Bariloche gran cantidad de gente de, se, se junta, tres, cuatro mil personas, y de repente un grupo, no digo que todos, uh -huh. estaba desfilando la policía, digamos, con, con sirenas, con, eh, con autos, y a, a, a, atrás haciendo paso de ganso los, eh, los, los, los grupos antimotines y la gente aplaudiendo, por ejemplo, frente uh -huh. a la muerte de tres chicos, es algo que realmente se tiene que replantear, la gente que, que, que lo hizo de esa manera... Como obviamente también hay que hacer replanteos desde otros aspectos, es decir, nosotros, eh, concretamente yo acudí al, al grupo de la multisectorial que eran más de 50 organizaciones que de todos los sectores, desde la iglesia hasta, los, hasta algún que otro partido político y sobre todo grupos que trabajan en, en contención primaria, con, con menores, eh, gente de la CTA, de, de los gremios de la CTA, eh, por ejemplo, grupos de APDH, de, de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, es decir, cerca de 50 organizaciones, la red por la identidad de abuelas, eh, bueno, gente que trabaja en economía social, ya te digo, en, en programas de adicciones, ¿no? Entonces nos reuníamos para tratar de ir eh, viendo, eh, requiriendo la presencia de funcionarios, que básicamente fue... fue nula o escasa casi, uh -huh. y por otra parte eh, ir proponiendo también ideas. Hoy por hoy se sigue conformando la, la multisectorial en este caso y se sigue juntando en distintos lugares. Pero eh, hoy por hoy hay que buscar alternativas, hay que buscar sí. la paz social y desde ahí obviamente seguir eh, llegando a soluciones que sean efic eficientes en el tiempo también, sí. pero sobre todo la sociedad, que es lo que vamos a preguntar Geraldino uh -huh. Hoy está muy dividida, en este momento. Nosotros esperamos que en un momento se, se den más espacio de debate, que se pueda debatir más desde las ideas y no tanto desde la bronca, sí. eh, y que realmente podamos eh, volver a... A, a encauzar en esto la, la vida en comunidad ¿no es cierto? ojalá y ojalá que ustedes todos digamos todos los grupos políticos vos vos representas a Lari pero o sea, sí. todos los grupos políticos tengan un diálogo y sí, sean un total. ejemplo de diálogo para el resto del país ¿no? a pesar de, del tema de lo que pasó bueno que se pueda llegar como decimos bueno hay gimnasios bueno como llegamos a hacer más gimnasios porque encima Bariloche la verdad que es una ciudad tan hermosa que congrega sí. tanta gente sí. en invierno en verano la verdad que es hermosísima y, y no se merecen esto no No, absolutamente por eso te digo este debate que se está dando en Bereillos en realidad en mayor o menor medida se se va a ir dando en todo el país yo creo, uh -huh. un poco en Buenos Aires por ahí se daba la situación con las marchas de Bloomberg uh -huh. por algo ¿no? que quiso por un paralelismo pero acá lo que pasa es que habían ocurrido muertes y las marchas eran en el sentido contrario ese es uh -huh. realmente muy muy paradójico todo lo que pasó también no entonces uh -huh. Eh, bueno, eh, esto es el, el debate que nos debemos acá en Bariloche y sí, como vos decís, nos lo merecemos eh, a todo, toda la sociedad de Bariloche y, y todo el país y toda la gente que visita este lugar que obviamente, como vos decís, es muy hermoso, ¿no? Así la parte que... más linda de Bariloche. ¿Está por llegar la nieve? ¿Ya llegó? Sí, está llegando <risa> ahora, pero bueno, es todo un tema para analizar también. Casualmente, donde primero llega la nieve y no para bien, precisamente, es en los barrios altos. Ah, Y entonces ahora es cuando se intensifica la falta de, la, de leña, la falta de gas, la falta de se están inundando, lo, entonces esto digamos también es un tema que nos, sí. nos, nos requiere digamos como representante del estado. ¿no? Ustedes también como en otras localidades tienen problemas con las garrafas sociales. Eh, sí, también, en todos lados. Más que nada porque, <risa> digo, se viene ahora el frío, si tienen problemas con la leña, las sí. inundaciones, y son también precisamente de estos barrios altos donde sí. son los barrios más marginales. Porque además son escasas, vos fijate que acá, ¿cuánto te puede durar una garrafa en Bariloche? Te quiero decir? En una casa, eh, vos imagínate, te dura menos de una semana, sí. ¿entendés? Y eh, por ahí cada tanto... Se puede, eh, nada, se, se puede re, renovar, poner uh -huh. el tema de la grasa social, pero te puedo asegurar que son limitados, limitadísimos, y, y bueno, y concretamente la gente tiene calefacción hacia cualquier cosa, y ahí se produce otra situación de riesgo, porque uh -huh. tienen eh, usan salamandras que tienen problemas de, de humificación hacia adentro, y entonces la gente, más familias enteras, terminando eh, o incendiándose la casa o muriendo incluso dentro de la casa por eh, monóxido de carbono. Hay mucho trabajo allí en Bariloche, más allá sí. de lo lindo que uno ve en el centro y todo eso, la vida vida es dura y muchísimo trabajo para ustedes. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes. Un, un abrazo. Otro día.